El otro punto de la historia está en la alcaldía de Soacha, Ariel. Sí. Y es con los señores que manejan los famosos、eh, vehículos de tracción animal o carreteros. Y es que ahí se da algo que toca tener en cuenta que tiene que ver con la cantidad de gente que se quiere hacer pasar por carretero de Soacha tradicional, bajo la premisa de que de pronto va a haber algún tipo de, de compensación del vehículo de tracción animal por un vehículo de tracción mecánica. Lo que sí le quiero decir a Ariel es que averiguando ando. No hay dinero para todo esto que están pidiendo ellos. No, y creo que la alcaldía ha sido clara, Carlos, desde el comienzo. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, que los carreteros están confundiendo algunos, no todos, que esto es Bogotá y que les deben dar las mismas garantías de Bogotá.、Eh, nos dicen también algunas fuentes, y eso no solamente hoy, sino en manifestaciones anteriores, en todo este proceso que adelantan los carreteros, que también hay personas, hay carreteros del amparo. Y De Boza. Sí, sí,、eh, sí, sí. Hombre, ellos que reclamen en Bogotá y los de Suacha que reclamen en Suacha. Ese tema debe ser claro. Creo que ahí está el tema y la otra situación es, Ariel, que este país a veces es así. Les están exigiendo a algunas alcaldías que tienen que restituirle los animales a estos señores por vehículos. Eso no es muy claro porque es que exigir algo sin p l a t a es fácil. Sí, vamos a intentar a tener la voz oficial de la alcaldía y, por supuesto, la voz de los carreteros. Allí están en estos momentos en el parque principal de Suacha, ellos manifestando, exigiendo.、Eh, nos envían un audio de la alcaldía, Carlos, sobre ya declaraciones oficiales, pero, pero no sé, creo que, creo que no están en mejores condiciones. Hay que, hay que revisar el tema. Porque, mire, se nos está acabando el tiempo. A ver si nuestra productora trata de. Se comunica con alguien que nos cuente este tema, Listo, cómo, está, cómo está la situación en、ya、la alcaldía. En la con o l Saludemos, c r r r e e t o s s a por favor, a Nicolás Usa, que ha venido al tanto de este tema en la alcaldía. Sí, él conoce muy bien el tema, además, y nos va a comentar a esta hora cómo está la situación en el parque de Suacha con la manifestación de los carreteros. Nicolás, buenos días.、Eh, muy buenos días. Para toda la comunidad del municipio de Soacha. Bueno, Nicolás, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando con esta protesta, con esta manifestación de carreteros? Bueno, lo que sucede es que en, en el momento se está presentando una manifestación pacífica por parte de los carreteros、eh, aquí en, al, al frente de la, de la alcaldía municipal. Esto, pues, con vísperas de, de seguir con, con el programa de sustitución de BTA de acá, del municipio. Sí, eh, eh, Nicolás, ¿qué están pidiendo los carreteros en este momento? ¿Qué es lo que ellos están buscando? Sí, tengo entendido que ya hubo un primer censo, una caracterización. Ahora hay que esperar cuál es la medida más adecuada y que tenga dinero el municipio para poder actuar con ellos. ¿Qué están pidiendo esos carreteros? Bueno,、eh, aquí cabe aclarar una situación y es la siguiente: hay personas、eh, que quedaron por fuera del, del censo. Eh, dado que ellos mismos en la reunión que tuvimos con el señor alcalde en el mes de febrero、eh, se, se evidenció una, una、eh, falta de compromiso por parte de los que、eh, nos quedaron s e n s a d o s entonces ellos mismos、eh, ratificaron y dijeron que habían quedado por fuera porque no quisieron ir a la convocatoria que nosotros, como alcaldía, hicimos en, en su momento.、Eh, entonces, para ese momento, se hizo, en esa reunión se, se, se fijaron unos compromisos. Donde el alcalde municipal、eh, realizó todo lo, lo, lo pertinente para el cumplimiento de e s o s compromisos. Le fue expedir el decreto de la legalización ya formal de lo que es el, el listado final del, de los 284 identificados. Eh, asimismo, eh, se dio la orden para que todo el programa、eh, se pasara a la Secretaría de Movilidad, que pues, ha sido creada por parte de la alcaldía este año. Entonces, Desde, desde, desde ese punto de vista, pues nosotros、mmm, se ha dado todo el cumplimiento de lo que se vio en esta reunión. Pues ahí está el tema. Entonces, ellos lo que están pidiendo sencillamente es a l g u n o s poder ingresar al censo. ¿Való? Ellos lo que están pidiendo es a l g u n o s poder ingresar al censo. ¿Qué están pidiendo q u é Disculpe, es que、no、s o s O sea,、quisieron. algunos de ellos ingresar al censo que tienen ustedes como alcaldía. Sí, rayamos o sea, de, de, de lo que ellos están, están pidiendo: es que se, se, se, se maneje o se haga la, la, la nueva incorporación de las personas que quedaron por fuera. Pero, pues、eh, al permitir eso,、pues、ya, se, ya, se sería un, un, un, ya se pondría como en riesgo todo lo del programa, porque、eh, hay gente también infiltrada de la, de la ciudad de Bogotá. Y pues la alcaldía se abstiene para, para tener en cuenta eso, ¿no? Listo, Nicolás, muchas gracias. Un abrazo, que esté n muy bien. Carlos, muchísimas gracias a ustedes y cualquier inquietud, con gusto en atender. Bueno, vamos en estos tres minutos encontramos ahora la otra parte que son los carreteros. Allá está un amigo nuestro, fotógrafo, por cierto, Nicolás Esguerra. Eh, eh, a veces toca、no, tener como、no. cinco manos. David, David. David Esguerra. Pues vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque así nos gustaría, Carlos, escuchar también la voz de los carreteros, a ver qué es lo que están pidiendo ellos, por lo menos que tengamos un testimonio, un minutico, si s o l a y nos ayuda a. ver. De、medio. algunos de ellos, ¿no? Porque es que、sí. hay otra parte que sí está esperando que se haga el proceso. Es que eso es como todo, Ariel. Unos se meten al proceso después de, de, de haber arrancado, otros son de. Bogotá, que en una casa van a tener los c a r r o s de Petro. a Hay í h una división al interior también de ellos, Carlos, porque los unos manifiestan interés de un lado y los otros de otro lado.、Eh, pues vamos a mirar, Carlos, yo no sé, o s、si no, igual no, i de toda forma, ya Periodismo Público tiene un periodista ya, está en el sitio de los hechos y más tarde vamos a estar ya en nuestro portal de noticias emitiendo, publicando esta noticia sobre la protesta de los carreteros, vamos a tener la voz de ellos. Por supuesto, también la voz de la alcaldía para que nos c u e n t e y tengamos claridad frente al tema. Si se nos llega a terminar el tiempo en, en, en Radio Mundial, seguimos con nuestro Primo Público Radio. La gente se puede pasar de inmediatamente a Primo Público.com. Y p o d e r escuchar la parte final de este programa si llegan a cortarse ya el proceso. Allá. Yo no sé, nuestros amigos de Radio Mundial, si nos regalan hoy dos minuticos. Eso lo estamos pidiendo、eh, ya en ese momento. Sí, sí es posibilidad que nos, estén, nos extendamos dos minuticos Pero más. Pero de no ser así, si se les cae a los que nos están escuchando por Radio Mundial, pues nos pueden seguir escuchando por peligopúblico.com. Sí, porque nos gusta tener, nos gustaría, ya tuvimos la voz oficial, la voz de la alcaldía. Ahora queremos tener la voz de los carreteros, a ver qué es lo que está pasando. Rápidamente saludamos a esta hora a Ariel David Esguerra. Muy bien, a las 9.29 David está ahí en el sitio de los hechos, está en el parque. David Esguerra, buenos días. David? Aló, cuénteme. Bueno, David, no, cuénteme usted, ¿cómo está la situación allá en el parque de Suacha con esa protesta de los carreteros? ¿Qué percibe usted? Sí, bueno, pues saludo a la mesa y a todos los oyentes.、Eh, a ver, en la mañana de hoy, pues se han presentado algunos incidentes acá en el parque con, con los carreteros, ya que. Pues ya han tratado de celebrar una respuesta de parte de la administración municipal con respecto a la, la petición que ellos vienen teniendo.、Eh, hace unos 10 minutos aproximadamente hubo un incidente bastante fuerte porque intentaron pues ingresar con una de las, de las, de las zorras, uno de los caballos, y un policía de, del SMAT、eh, empujó a uno de los, de los caballos, se cayó y se salvó por、pues, la t r i c u l t a Se empezaron a enviar、eh, todo lo que son los residuos de los animales. Dentro de la alcaldía, bueno, eso se, se complicó. Aquí tengo conmigo a doña doña Gladys Cruz, que es una de las, de las líderes de esta protesta que vienen llevando a cabo los carteros. r e Lo comunico para que ustedes, por favor, se, se le hagan las preguntas al respecto. Bueno, doña Gladys, con los buenos días y la saludamos desde Periodismo Público Radio.、Eh, ¿Cuál es el motivo principal de la、sí, protesta? buenos días. Doña Gladys,、eh, le s a l u d a Ariel González desde Periodismo Público Radio. ¿Cuál es la razón fundamental, el objetivo de la protesta? ¿Por qué están protestando ustedes hoy, doña Gladys? Sí, señor. Ah, no, me hace falta q e repite la pregunta. ¿Cuál es el motivo de la protesta? ¿Qué están exigiendo ustedes, doña Gladys? El motivo de la protesta de nosotros es porque el señor alcalde nos ha prometido desde el 2012, que fue el censo que nos censaron, él nos ha prometido que, nos prometió que en el 2014 nosotros. Ya teníamos la sustitución. Nos prometió que había presupuesto. Nos prometió una bodega para poder nosotros comprarle la comida a los animales económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir a Bogotá. Nosotros no podemos.、Eh, las vías de nosotros son solamente barrios. Los barrios de nosotros costan apenas de dos, tres cuadras. Nosotros somos recicladores. Vivimos del reciclaje. Nos toca. Él nos dice que nosotros somos ladrones. Sí, somos ladrones porque nos toca ir a robarnos la comida para los animales. Porque son los únicos que, sagradamente, nos pueden dar. a Nosotros un alimento para nosotros, para nuestros hijos, para un estudio. El señor alcalde quiere que no haya delincuencia. Sagradamente, después de que nosotros veamos de que no tenemos comida para nuestros hijos, nos toca salir a r e b u s c a r n o s No tenemos reciclaje, no tenemos nada que hacer. Reciclaje, ya se acabó. Los señores que con e n l o s carros en Bogotá, resulta de que ellos vienen y reciclan acá. pues Nos van a ganar a nosotros el reciclaje. Ellos pueden vender allá caro lo que nosotros vendíamos acá en Abasto. Ya nos toca regalárselo prácticamente a ellos para nosotros poder sostenernos. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo la protesta para que el señor alcalde nos dé la cara y nos dé y nos, hoy nos dé una respuesta, pero una respuesta que sea respuesta que nos, que nos, o sea, que nos alegre a nosotros y que, nos, y que nos dé una respuesta exacta que nos diga si、sí, lo vamos a arreglar, porque él m i s dijo que sí. Nos、sí. prometió que, que, bueno, eso nos ha prometido hasta mercados, donde nosotros hemos ido y no hemos podido. Nos promete que nos baja e l sistema que nos sube, luego el dicho no sube al, al cielo y vuelve y nos baja, y a, ni, a ninguno nos ha subido ni nos ha bajado. es lo único que hace, estuvo por allá inaugurando el puente de Eucales, a una compañera carretera que le dijo, señor alcalde, hágame el favor, ¿qué pasó? La empujó. Ella tiene la grabación donde tiene, y el que g r a v i t i c a nosotros los carreteros no existimos. Cuando n e c estaba i votos. Éramos nosotros, está arriba y no se acuerda de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos que nos solucione rápido algo porque ya los animales, los que no están robando, se están muriendo. Los que no se están muriendo, u s t e d los v e flacos. Nos toca dormir con los caballos en las casas porque ya no nos dan garaje, ya, no, ya prohibieron todos los parqueaderos, ya no, la gente ya está que molesta, que por el olor、Listo. a vines, que por el olor a, a popo de los caballos, que porque el pasto, que porque s e ensucia, que porque va, que porque viene. Entonces, nosotros necesitamos ya, nosotros de carretero, los que pagan arriendo, no pueden llegar a que les arriende, porque, ay, no, con ese caballo no, porque ese caballo me ensucia, porque ese caballo no sé. Creo que nosotros somos personas como para que el señor alcalde siga jugando con nosotros. Ahora, pues, don que don no el... le deje al, al otro, al alcalde que llegue, que no le deje lo que es de ensucio, que limpie antes de ir. Pues, doña Gladys, muchas gracias. Estaremos mañana ampliando más el tema. David también, muchas gracias. Mañana estaremos ampliando más el tema. Ariel con todo ese tema de los carreteros. Allá hay mucha tela d o n d e cortar. Mañana hablaremos con Nicolás con más tiempo y con toda la gente que está, obviamente, allá.